Bien, bien, qué lindo escucharte. Igualmente, bueno. igualmente. Bueno, Paulita, ¿por dónde vamos a andar hoy? Mira, hoy en realidad quería eh, hacerles una invitación. Eh, en función de eso, recordar. La invitación es porque hoy conmemoramos el cuarto aniversario del Espacio para la Memoria, que es un espacio que venimos construyendo con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, eh, desde el 12 de septiembre del 2015 cuando nos los entregaron y que venimos llenando de contenidos, desde visitas, eh, charlas, debates, muestras, bueno, un montón de cosas eh, que hoy vamos a recordar bastante todas las actividades que hemos hecho y que y que vamos a reflexionar sobre otros temas, pero el motivo principal es esto, el cuarto aniversario del Espacio para la Memoria, que, que fue entregado a los organismos, eh, como dije, en el 2015, y que desde ahí le vamos eh, dando forma. La actividad empieza a las 19, va a haber una muestra eh, fotográfica que es de Facundo Mulet, se llama Expresiones de Lucha y Memoria, Estará también eh, Marta Húngaro, que es la hermana de Horacio Húngaro, eh, una de las víctimas de la Noche de los Lápices, eh, y eh, porque una de las cosas que haremos es conmemorar la Noche de los Lápices. Eh, además, eh, recordaremos otras fechas importantes, por ejemplo, eh, justo la de... Cerca del el 12 de septiembre nos entregan el espacio. El 16 tenemos el aniversario de, de, de La Noche de los Lápices y el 18 fue el aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López, que también lo vamos a recordar hoy. Eh, y lo, lo más lindo, digamos, que, que haremos... Yo digo más lindo quizás también porque soy de hijos, pero eh, vamos a presentar La Biblioteca de la Memoria, que ya han estado las chicas eh, hablando en la mosquitera de, sobre qué es la Biblioteca de la Memoria, pero por si alguien no escuchó, les eh, comento que hoy la vamos a presentar. La Biblioteca de la Memoria son los libros que fueron, eh, que fueron eh, incautados por las fuerzas de seguridad cuando hacían los operativos, cuando se detenían las personas. Esos libros fueron a parar al, al dedo en aquel entonces, Y cuando viene la CONADEP para empezar a investigar lo que había sucedido en la dictadura luego de, de todas las denuncias, empieza a recorrer lo que los eh, sobrevivientes señalaban como centros clandestinos de detención. Recordemos que para ese entonces no había tanta información al respecto y empiezan a señalar lo que habían sido los centros clandestinos de detención y es en ese marco que llegan al, al palacio policial... Eh, con una serie de guías, que eran nuestras compañeras y compañeros y ahí empiezan, comienzan a señalar dónde habían estado detenidos. Recordemos que eh, no hay toda la información que estaba ahora que además nuestros compañeros y compañeras que habían estado presos ahí tampoco reconocían del todo el lugar porque habían llegado encapuchados, vendados y permanecían en esa condición la mayoría del tiempo eh, entonces llegan en este marco eh, al dedo Y es ahí que Silvio Antivero comienza a reconocer los calabozos y pide que abran especialmente uno que era el calabozo donde había muerto luego de, de una serie de graves torturas, eh, Miguel Ángel Gil. Y ella pide que lo abran, abren el calabozo, estaban todos cerrados con la calabozo y ahí se caen todos unos libros. En sus pies justo cae uno que le llama la atención porque era el que ella había estado leyendo eh, en el momento en que la secuestran, no sé, en esos días, y que de hecho lo tenía en su mesita de luz, y es el que le cae a los pies. Eh, cuando lo abre ella, eh, recordando que era, tenía un libro parecido, se da cuenta que era el de ella porque estaba dedicado para ella, era el libro que le había regalado su hermano. Entonces, bueno, ese, esa muestra tan simbólica es... Eh, una prueba de que verdaderamente era ahí donde había funcionado el centro, uno de los centros clandestinos de detención de la provincia, el más grande, y viene no a cerrar todo. Bueno, el libro este se lo lleva a la CONADEP a modo de prueba, lamentablemente todavía no lo hemos recuperado, ella no lo ha recuperado, pero es desde ahí que, que, que bueno está la prueba de que ahí había funcionado el Centro Clandestino de Detención y que una de las cosas que hacían era robar también eh, los objetos de las personas y sobre todo los libros que eran muy, muy poderosos, muy subversivos eh, para quienes estaban en el poder, ¿no? El, en el año, a fines de los 90, eh, Ana Montenegro presentó un proyecto que era legisladora en ese momento eh, para que los libros pasen al sean estén en guarda de la agrupación hijos y es desde ese momento que están en guarda de la agrupación hijos los libros fueron reorganizados en esa en la legislatura luego fueron trasladados a la casa de la memoria y cuando la casa de la memoria se muda eh, ya teníamos el espacio de la memoria así que nos pareció que lo más correcto era que estuvieran en el espacio para la memoria. Luego de haber organizado todos esos libros, hoy los vamos a presentar, van a ser Parte del recorrido, es decir, que quien haga el recorrido va a poder pasar por ahí. Y la idea es que los libros estén a disposición de quienes quieran consultarlos eh, en el lugar. Todavía para eso parte falta, pero sí vamos a presentar la biblioteca hoy en la actividad. Eh, la biblioteca cuenta con alrededor de 3.000 ejemplares. Eh, la verdad que son libros históricos, están... Muchos de ellos están con dedicatorias, eh, con anotaciones, eh. así que bueno, es la historia, ¿no? Y como pusieron las chicas en un folleto que, que van a repartir los libros, eh, sobrevivieron al terror y también resistieron. Así que esa va a ser eh, más o menos la, la actividad que tenemos planeada para hoy desde el Espacio para la Memoria. Bueno, buenísimo. Paula, sumamente necesario estar allí, estar acompañando y, bueno, y seguir eh, llenando de fuerza este espacio que viene resistiendo, que se ha recuperado y que claramente nos marca un fuerte horizonte que tiene que ver con nuestra memoria, con nuestra historia y que es la de todes, ¿no? Sí, sí, eso. La verdad que, bueno, también agradecerla. La mosquitera siempre ha estado presente, hay varias organizaciones que han estado presentes de alguna u otra manera. Eh, está buenísimo eso, ¿no? El compromiso de los profes y las profes que, que deban a sus estudiantes al espacio. Que, que bueno, hay directivos que se han opuesto, eh, ha pasado una serie de cosas, pero también es el compromiso de... de no solo de, de quienes construimos el espacio sino de también toda la gente que hace posible que el espacio funcione eh, así que también es, la idea es agradecer eh, a esas personas que siempre están, están ahí para que el espacio resista no cuando nos acaba un poco la fuerza o nos desmoralizamos con algunas cosas siempre hay gente que está ahí entonces bueno, también la idea es eh, recordar y agradecer eh, todo lo que hemos pasado en estos cuatro años Bueno, allí estaremos entonces eh, acompañando y, se, y seguiremos difundiendo esta actividad y este espacio, ¿no? Que, bueno, habla de estos cuatro años, pero que viene por mucho más. Paula, te agradecemos mucho. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.